Cuentos de hadas españoles La serpiente blanca Hace mucho, mucho tiempo había un rey noble El rey de corazones amado por todos Sabía todo lo que pasaba en el reino por arte de magia Todas las noches tras la cena Su fiel sirviente le llevaba un plato Ni siquiera el sirviente sabía lo que contenía el plato Un día decidió averiguarlo Al destaparlo, vio que se trataba de una serpiente blanca muerta y cocinada El sirviente cogió un trozo y se lo comió Entonces escuchó algo que venía de la ventana Unos gorriones hablaban del anillo perdido de la reina Que se lo había comido el pato del estanque El sirviente cazó el pato, lo mató y recuperó el anillo Después se lo entregó a la reina El rey le preguntó qué quería como recompensa ¡Oh, majestad! Yo solo pido un caballo y algo de dinero para viajar Me gustaría recorrer mundo y visitar lugares Ahora que había descubierto que podía hablar con los animales El sirviente se dirigió al bosque Donde encontró tres peces atrapados entre las algas ¡Qué desgracia morir así, sin poder hacer nada! El bondadoso sirviente los liberó y los devolvió al agua No olvidaremos lo que has hecho, te lo recompensaremos El sirviente siguió su camino cuando de pronto escuchó un grito Era la hormiga rey que se encontraba en el sendero ¿Por qué los hombres y sus bestias torpes no nos dejan en paz? sus caballos estúpidos con esos cascos pesados! ¡Ya han aplastado varias veces a mi pueblo sin piedad! ¡No nos olvidaremos de ti! ¡Te devolveremos el favor! El sendero llevó al sirviente al interior del bosque... ...donde encontró a dos cuervos que estaban echando del nido a sus crías... ...para que aprendieran a valerse por sí mismas. Rompieron a llorar asustadas mientras aleteaban con impotencia. ¡Somos unos pájaros inútiles! Tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos y aún no sabemos volar Solo nos queda esperar hasta que muramos de hambre El sirviente bajó del caballo y lo mató con su espada Los tres cuervos se acercaron a saciar su apetito, miraron al sirviente y le dijeron No nos olvidaremos de ti, te devolveremos el favor El sirviente llegó a una ciudad en la que el mensajero real se disponía a anunciar algo a la multitud La hija del rey busca un marido Quien quiera que pida su mano deberá cometer una dura prueba Que si no supera, le costará la vida El sirviente se dirigió a los jardines del palacio Al ver a la princesa quedó prendado de ella Así que fue a ver al rey para anunciarle que quería casarse con ella Montaron al sirviente en una barca y lo llevaron a un lugar en medio del mar El rey fue también en un barco grande Este lanzó su anillo al mar y describió la prueba Si osas salir del agua sin anillo lanzaremos al agua una y otra vez hasta que fueras por la fuerza de las olas El sirviente asustado e indefenso se paró a contemplar el agua cuando tres peces salieron a la superficie para entregarle una concha sonrieron y se marcharon el sirviente abrió la concha y encontró el anillo lleno de felicidad se lo llevó al rey sin embargo la princesa se enfadó y exigió que se realizara otra prueba para que el sirviente demostrara que quería casarse con ella la princesa enfadada lo llevó a los jardines donde mandó vaciar diez sacos de granos de maíz Hasta que cayó la noche Mañana antes del amanecer Tienes que recogerlo todo No puede quedar ni un grano Confuso y sin esperanza El sirviente se rindió Y se sentó entre el grano Cerró los ojos Y la noche dio paso al día Entonces despertó Y se encontró con diez sacos llenos de grano Y a miles de hormigas felices Liberadas por la hormiga rey Vio que la princesa se acercaba Estaba sorprendida, pero no satisfecha Aún no se le había ablandado el corazón Tienes que superar una prueba más Para que me case contigo Sí, Alteza, vuestros deseos son órdenes Tienes que traerme una manzana de oro del árbol de la vida El sirviente anonadado abandonó el reino en busca de la manzana de oro Viajó durante días sin rumbo fijo, ya que no sabía dónde se encontraba el árbol de la vida Como estaba cansado y tenía el calzado desgastado, optó por tumbarse bajo un árbol y cerrar los ojos Cuando los abrió, vio a los tres cuervos posados y la manzana en su regazo Somos los tres cuervos a los que salvaste de morir de hambre Después de haber crecido y haber oído que buscabas la manzana de oro Volamos por los mares hasta el fin del mundo Donde se encuentra el árbol de la vida Y te trajimos la manzana Radiante de felicidad, el sirviente le llevó la manzana a la princesa Su corazón se derritió al verla La princesa la partió en dos y ambos comieron de ella se casaron y vivieron felices para siempre